Y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 468 de La Otra Oreja. Hola Edu Nachman Hola eh, Lara ¿Pero vos sabés en qué programa estamos? Ya en... pasamos los 10 años Correcto, Un bueno. programa de radio Con pocas palabras Y mucha música <coughs> Es cierto, sube, lleno de subversiones sonoras Un programa musicalmente incorrecto Yo soy Lara Sí Lara, sí, ya te voy a presentar Bueno, estamos acá con la intención De que nos encontremos con pocas palabras Y mucha música, lo decía Lara recién Nuestro mail Otrooreja Arroba gmail .com. En el Facebook Somos La otra Oreja Y Estamos Emitiendo Desde Radio De la Azotea Después de La Remisión De este programa Por muchísimas Radios 149 Radios De América Desde el Desde la Red de radios Independientes Próximas a Nueva York Hasta Neuquén No, este, bueno, y sí. Bueno, y estamos eh, emitiendo desde Radio La Zeta, hacemos este programa hola, con abuelo. No me interrumpas, Río. Hola, hola, Río, ¿cómo estás? Sí, hola. El río Nashman Soria, sí, ¿no? Te quiero, abuelo, te quiero. Yo también te quiero, eh, pero eh, quería averiguar quién es el operador, a ver quién lo dice. El operación Pablo Guso. Perfectamente. Bueno, en la locución Liliana Daunes y Quique Pessoa, además de Lara, ¿no? Y, y Río. Sí. Bueno, eh, y así comenzamos la otra oreja de hoy. La otra oreja latinoamericana. Y recién regresamos de Colombia desde Bogotá, eh, allá estuvimos con un hermano, con un amigo, con Pablo Cala, que nos explica qué pasó allá en Colombia. Del 25 al 27 de agosto realizamos en Bogotá el Encuentro Internacional de Experiencias de Búsqueda Hasta Encontrarlos, con participación de familiares de la Fundación Hasta Encontrarlos, con miembros honorarios, entre ellos Eduardo Nashman, Mirta Baravalle, Nora Cortiñas, que ha aceptado ser miembro honorario también de Madres de Plaza Mayorínea Fundadora, Berto Oliva, eh, Libertad Sánchez Gil, Enrique Núñez, y desde el intercambio de las experiencias con otros procesos, ...que apoyamos en, en el país, eh, tuvimos la participación de en ocho regiones de Colombia, eh, siete países... ...y desde allí hicimos un balance de los logros en, en los procesos de búsqueda que se acompañan... ...donde hemos contribuido a encontrar a 25 personas desaparecidas, principalmente en la década del 80... ...un balance de los obstáculos, de los retos, de los desafíos, y desde allí un llamamiento... Eh, exigiendo que se aplique una política pública integral en materia de búsqueda de personas desaparecidas por el gobierno colombiano. Se radicó esa solicitud eh, a la presidencia y esperamos una pronta respuesta. Dentro de las exigencias está el acceso a información reservada o de archivos militares, así como la participación efectiva de todos los familiares y las, or y las organizaciones en los procesos de búsqueda cerramos el encuentro con un concierto en homenaje a las víctimas de desaparición forzada en el día contra las desapariciones forzadas 30 de agosto con participación de artistas como Furibundo, Marquis Rufi La Gaitana eh, Fusión Zúñiga, eh, un trovador eh, que se llama Lara y dentro de este espacio contamos con participación más amplia de diferentes sectores sociales Y este llamamiento pues ha sido eh, bien recibido. Eh, tuvimos la adhesión de más de 12 organizaciones de 8 países y se hace un seguimiento a su implementación. Eh, esperamos también desde este encuentro continuar la búsqueda de todos los desaparecidos hasta encontrarlos. La otra oreja latinoamericana. Y en el, en el encuentro artístico que estuvimos eh, participando en Bogotá, eh, nos encontramos con Maki Ruf y La Gaitana, que se presentan de la siguiente manera. Maki Ruff y La Gaitana, un dúo colombiano y francés que, digamos, nosotros nos reivindicamos de la música protesta, de la canción protesta. Eh, hoy les estamos presentando canciones de nuestro álbum Guerreros, 20 años de resistencia musical. Es un álbum aniversario que celebra los 20 años que llevamos trabajado, hu, trabajando juntos, Maki Roof y yo, La Gaitana. Eh, también hay que decir que... Todas esas canciones y todo ese recorrido lo hicimos con el soporte del sello independiente que montamos, que se llama Gatos Negros Prod, eh, que tiene el objetivo de, pues de poder desarrollar nuestra música con total libertad y total independencia. Eh, esperemos que les guste, les enviamos a todos los eh, oyentes de La Otra Oreja, un gran saludo desde Colombia Y ojalá nos veamos pronto en cualquier lugar del mundo Hola a todos, soy Maki Ruf Bueno, quiero presentarles dos canciones Una, El Desorden, y la otra, Con Fuerza eh, Hemos realizado estos dos temas con eh, uno de los grandes del hip hop colombiano Me refiero a Ascoman un, un gran eh, ya ni siquiera amigo es un hermano eh, llevamos muchos años trabajando juntos eh, en varios proyectos con eh, cambiar que sol Star, rompiendo muros en muchos proyectos en este último álbum pues no podía faltar Ascoman eh, tenía que ser parte pues, de nuestro repertorio ahí también musical. Entonces el desorden y con fuerza eh, Fit Ascoman, Maquirufi La Gaitana. El desorden pues habla eh, de ese desorden que nos dejan los malos gobiernos, estos gobiernos que nos han estado gobernando durante todas las los últimas décadas en Colombia y que han hecho este desastre. Ellos son los que organizan el desorden, así que el desorden pues habla de quienes hacen este desorden. Almane de solde, boquiten y nuestro rape. Gobierna por un rato, pero lo mismo hace sentir, caña ni se esconde. Sacrifice your children And your wife, your wife, your wife. A veces me enojo Y me desespero Quisiera que esto cambie Y no mande el dinero Quisiera que esto cambie Y no gane el dinero Pero en lucho, en la revolución Pero en la Constitución No hay sangre de Almanel de Sora told you that Mother Earth had to keep her mouth shut? Who told you that you can steal and kill the lies? Who told you that you had to sacrifice your children and your wife? That there is no room when it's a bad cat uh -huh is bleeding, our soul is our soul crying, is crying stealing the future, Ooh. feeling so deep is it's disordered. You know, we look for revolution, ready to fuck the Constitution. When you're singing there, we shot the blood clot, boy. This is war por las calles. El virus se respira. Ya todo perde el valor. Ya es de otro mundo esta vida. We told you that you can take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 and <laughs> you whine, and you whine, sizzle Then we look for revolution. You better fuck the Constitution, don't you sing when they wish to blood, Oh, then we look for revolution. You better fuck the Constitution, sing? ciudad madre y con fuerza es una eh, historia de, de motivación una historia para eh, motivarnos todos para decir que siempre hay que estar con fuerza haciendo lo que nos gusta y en este caso él también la música entonces los dejamos con y Fuerza. Hoy con fuerza no puedo parar Ya no existe que me pare en esta letra Si la vida intenta frenarme voy con fuerza no hay quien me detenga He parado en la raya, estoy En las calles el valor De no retroceder y encontrar solución A todo obstáculo hay que sacarle la buena Y no rendirse jamás pero nunca pagar se nu no mi lapicero escribo porque yo lo necesito o está maldito loco mi circo yo sepa, si el cancocon, que el artista se pa capi se A los muros de piedra hay que deshacerse, no más excusas, la vida ya No mires atrás que la historia la estamos escribiendo ahora Voy con fuerza no puedo parar Ya no existe que me pare en esa neta Si la vida empezaba plena Voy con fuerza no hay quien me detenga con fuerza no puedo parar Ya no existe que me pare en esa neta Si la vida empeja blastar Poți să dai gemer de You have to fight again and don't let you down. You know you shine so bright, you have to take care of your crown. This treasure you hold in your hand is so unique and precious, my friend. You have to struggle and follow the light. Don't give up and fall into the dark side. puede vencer al enemigo se tu que te quiere ver abajo con el amor y la confianza ya sabes cómo es el don't let you down you know we shine so bright no existe que me pare esa si la vida Con fuerza no hay quien me detenga, Voy con fuerza no puedo parar, ya no existe que me pare en esta letra, si la vida hay que aplastar, Voy con fuerza ya no hay quien me con fuerza no puedo parar no que me detenga, a veces la vida me quiere arrumar con sus problemas. a veces no como es que yo pierdo de pies pierdo sentido a la vida, como si me regreso al camino partiendo la vista y la rima. Acima. Le meto empeño a los momentos de tarima Vete la montaña, está esta de esquina, mi para ver con mi rico camina Dios, que guarda mi espalda, cuando yo menos lo pienso y hablo pero jala, te los digo Dios de haber caminado en llamas, tenemos que cuidar a todos los seres que amanhã que me paren esa letra si la vida intenta aplastar me propongo esa llave hay me detenga. la otra oreja latinoamericana escuchando a Maki Ruf y La Gaitana por la otra oreja y presentan el tema, ¿sí? Palante es una canción eh, que hicimos en Futuring con Content Thug quien es de las leyendas del rap colombiano que hacía parte del grupo eh, pionero en Bogotá que se llama Gotas de Rap Esa canción, Palante, es un mensaje de esperanza, la escribimos en un momento que veníamos de pasar tiempos difíciles y el mensaje es que a pesar de todo uno sigue Palante, no hay que bajar los brazos y que todas las experiencias difíciles nos hacen más fuertes y nos dan más motivos para, como se dice en Colombia, romperla vira atrás S'chiera la notte la battaglia c'ho smachar malgrè le La Si la Je la pas, je libère je ne regarde plus en arrière On passe Sans le pas Un rupeu pa l'espoa Si la vie oh no Siempre pa así porque me enseñaron Criado por una abuela madre Y sus valores me ha heredado La importancia de luchar por sus convicciones Con argumento, con texto, sin irrespetar respetar al opuesto Pues la libertad de uno se acaba Donde comienza la libertad de otros Y no olvidemos De la naturaleza depende la sobrevivencia El rey, si la vida no desaparece, never gonna stop, si mira atrás, es smoke every day, siempre a play en las luces con honores coronado rey, En el mundo te ha salvado la misión el play, ando home con cuidado de no my way, yo me siento afortunado y hice el rey, con son balas por mi cara y yo sigo spray Way, de bine, oi, mi lei F***** fei, rompendo cadenas Dolores y penas, malditas condenas Que como fleras se esperan Noche de faxenas, en una quimera maldita ramera Yo sigo en la mía, en mil palaceras Matan dos demonios Sangre en las aceras Black ass, run round, fucking rats, more plums In mi trap, watcha Ratatata, NPC in mi ma Adelante, el frente la la no se vence la esperanza no se pierde si la vida no desaparece no. no se trata por a para nadie sino de seguir adelante de avanzar en el ruedo lo feo lo bello enfrentando y si me ha traicionado trago amargo pasado no te odio pero sí ale Je ne regarde plus en arrière, je te demande pardon pour mes erreurs, pour mes silences, pour mes rancœurs. Et moi comme je suis, sans artifice, sans fantaisie. Avec mes pauses et mes misères. Mon amour fou, mon cœur de pierre. Pierre guerrière, mais de chimère, ne serais-tu pas la perche. qui te bale de mes regrets. Prends le présent comme un cadeau devant le défi à relever. Et si j'avais non plus un mot, je te fais plaisir de ma rime Mes rêves, ma cause, mon esprit connais ton ciel et ton miel, je juge personne, je sais le goût, je sais dans l'âme combien l'on souffle, je sais les doutes, des le désespoir, est-ce que vous devez c'est la gare Je suis compas à la bataille, j'avance ma charme, ma crème est si pas la guerre, l'espérance C'était la noche desoladora soladora, c'est la maquette voladora, te On ne perd pas l'espoir Chantepal de mes regrets, prends le présent comme un cadeau devant le défi à romper des si j'avais non plus à manger de pétrés dans de marée Si la vie ne disparaît pas Que viva la resistencia musical. La otra oreja latinoamericana. Que viva la resistencia musical y de las otras también. Así nos decía la gaitana eh, con este dúo eh, Maki Ruff, Ruff y la gaitana. Eh, y ahora vamos a cambiar de género porque hay un trovador que en, ese, en el cierre musical del encuentro de Hasta Encontrarlos, también eh, estuvo con un compañero que tocó eh, vientos y una guitarra que le faltaba la madera. No sé, de esas, de esas guitarras modernas que tienen solamente el puente y las cuerdas, bueno, eh, escuchamos a Jaime Lara. Mi nombre es Jaime Lara, soy escritor, dramaturgo, músico, cantautor... Estas canciones pertenecen a la obra literaria Cantos de la Memoria, que es un conjunto de 35 relatos sobre el conflicto colombiano. Hay un cielo que no para de llorar por los niños que temprano vuelan con un barquito de papel naufragado entre centellas y un pliego de celofán que nunca fue cometa con una muñeca de trapo desgonzada de pie a cabeza sin juegos, sin canciones de cuna o noche buena quiero querubines en el cielo que duermen después del juego quiero querubines en la tierra duermen caídos por el fuego. Hay un cielo que ya no llorará cuando surge el carruaje de los sueños. Un bicicletas saladas En un cielo de estrellas Y un barquito de papel En el mar de la luna llena Y una muñeca de trapo Erguida de pie a cabeza Y un cielo de celofán Para un vuelo de cometas Hay un cielo que ya no llorará Cuando en las mañanas se levanten las cometas Y vuelva el bullicio a los campos y escuelas Hay un cielo que ya no llorará Cuando se abran los libros cerrados por la niebla Y vuelvan los juegos en el parque de la luna llena Hay un cielo que ya no llorará Porque sonríen los nuevos sueños En los niños y niñas que dibujan tu suelo. Hay un cielo que ya no llorará cuando brillan las miradas de inocencias plenas, sin huellas en los ojos de violencias tempraneras. Estas canciones pertenecen a la obra literaria Cantos de la Memoria,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 La no es una suma de recuerdos No son fotos adornando una pared Es un nombre, una palabra en la mirada Son las voces que arden y resuenan Entre el cielo ensombrecido El olvido La memoria es la historia en el mañana, es la caricia en los rostros que no están, es la voz más allá de las neblinas, son los labios de la tierra que reclama entre el metal hirviendo y los caminos infinitos. La memoria está ya en la boca del corazón Es la pupila insomne que refleja lo perdido no es un acertijo del silencio, es coraje Es el sudor de la sangre y de los huesos Es el tiempo y la nación de los ausentes La memoria nos abriga, nos lastima Y renace en la textura de la vida Es un tren que cruza por las tormentas Del tormento que dejan los silencios Para llegar al arco iris de los cielos la memoria es la historia construida con la verdad sin anos de mentiras, es la palabra en las manos de los pueblos que se libera de los tiempos del miedo, más allá de la cabeza y las heridas del fuego.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 Estás escuchando Desde la Otra Oreja.